Es que saca un gajo, lo plantas y, y digo, ese caso, presa. Es expresado. O sea, se hace otra planta. Escuchando atrás y adelante, podemos caminar en el presente futuro. Es que el futuro En nuestras espaldas. Escuchamos ahí la presentación de este primer bloque. Primer bloque que nos va a acompañar todas las mañanas que se llama El futuro en nuestras espaldas, Florencia. Me encanta. Qué poética que te pones a la encanta Listo. Bueno, te cuento un poco que... Esta idea del futuro en nuestras espaldas, que la vamos a ir como desplegando también a lo largo de, de las mañanas acá en El Grito, está muy vinculada a esta idea de pensar el pasado y el futuro, no como algo lineal, ¿no? Desde este lugar también occidental, sino como esta necesidad de retornar al pasado y saber que lo llevamos cargando, ¿no? Que todo el pasado viene con nosotros acompañándonos y que en realidad lo que vemos es... Hacia atrás hacia atrás y hacia adelante. Te confundí, ¿no? cierto? Sí, me, pero igual y te lo... seguí porque tenía la idea clara. lo que están del otro lado me parece que lo dejaste en la una curva. La historia no es lineal. La historia no es lineal. Hay ciclos, hay rizomas, hay brotes, hay desplazamientos. Dormición. Y sobre todo aprendizajes del pasado. Ahí va. Me encanta. El futuro en nuestras espaldas. Así es. Es... Eh, ya lo vamos a desplegar mucho mejor en el transcurso de estas mañanas bien uh -huh. Cuando desde la audiencia de escrito sepan que... Nada, por ahí nos ponemos... Sabiendo que vamos a ir como desglosándolo, ¿no? Sí, esto es un... Un desglose, <risa> absoluto. ¿Por qué no le cambiamos el nombre? Desqueja a desglose, digo. ¿Te parece? No. Bueno, eso, pues, ya está todo hecho. Bueno, acá ya estamos con presencias en el estudio. Quiero Respect. comentarte que tenemos a nuestro primer invitado. Ah... Bienvenido. Ahí tiene su propio micrófono el compañero. Sí, sí. Bienvenido, Alejandro. ¿Cómo estás? Hola. Hola Debo, la Flopa, qué, pl qué placer estar acá, por primera vez en, en El Grito, cuando se mudaron a los Hornings, yo tuve un programa en El Grito, viste, Ajá. en Ole Ole School, eh, así que... ¿Cómo se con... llamaba? Repetí, repetí. Se llamaba Sábados de Vanguardia. ¿sí? Ahí va, mirá vos. ¿Sábado? ¿En qué año fue eso, Alejandro? Corría el año 2006, 2007. Mire usted. Hablamos de más de una década y media. sí, sí, sí. sí. Es más, el, la radio tuvimos en dos lugares. tuvimos en, en en una peluquería, donde ahora sí. hay una peluquería. Era una biblioteca popular en aquel entonces. Ah, Adolfo Pérez que Esquivel. funcionaba la radio y Ajá. la biblioteca sí. y después nos 2008, mudamos. 2008. Eh. Ahí, ahí estaba el CPU colgado en una bacha, ¿no? De costado sí. metido. ¿Cuál? Sí, hay fotos que son increíbles. No podés creer que se hacía radio. todo muy bien ese lugar porque tenía como una piecita, una antesala. Ahí estaba como preparado para... Hoy no lo podríamos habitar porque no se podría respetar el distanciamiento social. No, acá porque... están... Están de lujo, che. No no esperaba yo tanta comodidad, tanto confort. Favor. <risas> Hable que tiene masitas finas, que tiene una masajilla. No Aparte, estoy anonado por, por los olores, que es obvio que no le van a llegar a la gente. Pero hay olores como a salud de ambiente. ¿Ahí va? A salud de ambiente. Estamos sí, muy bien. sí. Eh, la banda esto esto cómo se llama esta esas cremas chinas, chinas. el bálsamo de tigre bálsamo de tigre ah bálsamo de tigre bálsamo de tigre <risa> siempre se acordaba a mí lo que me ponían viste cuando me lesionaba jugando la pelota ese, sí, ese olor, el, el eh, átomo, átomo deslumbrante ese pote naranja se, bueno 100 años eso es lo que bueno, quería compartir y estoy mucho. contento de estar acá de, de formar parte de este programa y y un honor para mí es como tener el espacio para hacer una columna y para hablar de esta frase ...que me viene resonando desde que lo, la debo me, me lo dijo... ...que es el futuro en nuestras espaldas. ¿Sarpada? Bien. Usted no, sé, no sé si te salpa. Ser... Ahora que me resuena, me resuena. ¿eh? Vos seguramente vas a hacer reflexiones un poco más ordenadas... ...con respecto a lo que su intentada compartir de que es el futuro... ...o al menos de dónde te resonó, ¿no es sí, cierto? Sí, yo voy a hacer lo mío. Vos vas a hacer <risas> me parece muy bien. Bueno, Alejandro, bienvenidos. Nuevamente bienvenido acá al, al estudio del grito... Y nosotras más que contentas de estar compartiendo este aire en tiempos de pandemia. Genial, genial, chochazos. ¿Qué ha traído para para compartirnos a nosotras y a toda la gente que está del otro lado? Oh, vengo oh. pensando hace 3 4 semanas en, en los temas que, que de los que de los que podía llegar a hablar. Ajá. Y típico que me pasa esto, ¿no? Que cuando pienso de mucho tiempo antes algo las dos, tres, cuatro horas antes de venir, eh, mato todas las ideas, ¿no? Nos pasa todas, Y seguro. digo, bueno, no voy a llevar absolutamente nada y, y vamos a Google y a fluirla. Me encanta. Entonces, estoy acá para fluirla porque además es la primera vez que vengo, la primera vez que un montón de personas me están escuchando. Entonces, me gustaría más que, que traer un tema puntual y desarrollarlo y bla, bla, bla. Me gustaría eh, contar quién soy un poco, que ustedes me pregunten, que si ustedes tienen alguna duda. Claro, me que, que, que me conozcan un toque y, y que me conozcan también por qué estoy en esta columna, que yo, eso es un incógnite que también ustedes me van a ayudar a responder. <risa> <risa> bueno, del largo... es, es medio como una columna al revés también, donde sería como responder sí, también sí. A, a lo largo a de la invitación. Lo iremos sí. sabiendo. Yo quiero saber desde dónde venís, Alejandro. ¿Desde dónde vengo ahora? Sí, o o sea, ¿Llegaste en qué acá a la radio? Llegué dónde venís? en la moto, eso Ajá. interesa. Ese es uno de los temas a hablar hoy, ¿no? Es decir, bueno... Desde que salí de mi casa, qué cosas pasaron hasta que llegué a la radio. ¿Cómo es llegar a la radio? Porque también es la primera vez que llego a la radio. ¿Pero Ajá. has venido a caravanas acá? He venido a caravanas acá, pero ¿viste esas caravanas que se borran de la mente? Sí. <risa> Aparte es otro lugar este de noche. Hacen <risa> otra otras cosas, cosa. otra nada que ver. El en mundo a la mañana es otra cosa. Es hermoso. ¿no? Es muy hermoso Brota. y hoy, hoy tenemos una una mañana para mí una de las primeras mañanas primaverales verdaderamente primaverales/veraniegas. barra Yo so, hacerine ordené mi esa, esa lectura de que empezaba la primavera. Hacer para mí eso fue una mañana primaveral. Yo perdón, pero viene el mote y me cague de frío, no sé qué están hablando. El, o sea, el, el, hubo el mañana frío, más amable, está, pero... pero el frío está, pero fíjate vos el color del sol, la nitidez de de Ah, okay. desde muy temprano ya el sol pechando potente. Ahí va. Eso es una lectura de poeta Florense No, pasa. yo me la llevé a muerto, pero quiero yo les voy a pedir una cosa en este programa porque sé que que, que va va, flu, va eso va a pasar. No me hagan bullying por poeta. No. Sea, no. Porque ya, o sea, ya mi hijo me entiende, me hace bullying, mi no. viejo me hace bullying todo el mundo me hace bullying porque porque me autoperceo como poeta, lo cual es terrible para, para el resto de la humanidad, ¿no? No, no, es yo como... lo celebro, ¿eh? Yo creo que autoperceperse como poeta Alejandro Lo hemos hablado quizás en alguna otra ocasión. Es, es un acto de, arrogancia de amor perra. al mundo. <ríe> incluso de rebeldía. Incluso de rebeldía No, no te vamos a hacer bullying, te vamos a acompañar, te vamos a abrazar. Eh, la debo a, hacer un poco de bullying, pero yo la voy a tener cortita, no te preocupes. No, ¿cómo, cómo decir eso aquí? <ríe> bueno, ¿de dónde vengo? Vengo de no Nono. Ajá. Eh, nací en Mina Clavero. En realidad se disputa mi nacimiento entre Cura Brochero y Mina Clavero. Ahí hay gente ahí que está cortando la calle eh, porque nací en, en, en Los la, elefantes de piedra. Se llama decir. la calle Cura Gaucho. Yo no sé Ajá. si ha cambiado el nombre ahora, pero en otra época dividía los dos pueblos. Después hicieron que lo que divide los dos pueblos sea el río. Pero en el momento que yo nací, esa calle dividía los dos pueblos, que es donde está la clinic la vieja clínica Buenos Aires. Yo nací ahí. Es un... como pasando el puente... A la derecha, ¿no? Sí, el puente amarillo. Ajá. Ese, ¿viste? Que esa calle que está llena de hueco. Sí. <risa> Eso no cambió. Eso no cambió. Eh, un 4 de julio hacía un frío bárbaro, me acuerdo. Mi mamá siempre cuenta que tuvieron que prender cuatro en la sala de parto, cuatro estufas de cuarzo de esas que ahora están prohibidas. Bueno, yo nací a las 7 de la mañana de un 4 de julio, que hacía un frío bárbaro en el mundo. Y desde ahí soy poeta. Me no. No, no, lo de ser poeta es una enfermedad más ta, más tardía y nací me crié en Mina Clavero en el río ahí Mina Clavero era otra cosa, esa es una de las cosas que me gustaría charlar en alguna en algunas partes de esta columna porque esto del futuro en nuestras espaldas tiene un poco que yo siento que tiene un poco que ver con eso, ¿no? uh -huh, uh -huh. Con esto de poder religar lo que era con lo que somos para poder pensar un seremos. Es que un poco la convocatoria a vos en este espacio también tiene que ver con eso. ¿Vos has transitado tus 30 años a lo largo... De lo allí has visto muchas transformaciones, me imagino, ¿no? Como Miquito, este tres añito, ah, Yo, yo me quitaste 3 añitos. Pues quería preguntar no, que banal, cobre, ¿de <risas> Soy de cáncer, eh, claro, sol ascendente. Eh, soy ascendente Gémini. esto es importante porque muchas personas van y sacando la ficha. Está ahí. buenísimo lo que estás haciendo. Sí. Yo, yo... soy luna en Libra. Yo todo el mundo voy a tirar un dato tuyo. A si vez. tenés bigote, si no tenés bigote, tenés barba, si no tenés barba, si usas <risa> anteojos. Si no... Yo voy a tirar la gente después va no a ir armando sus lo voy a ir cambiando figura. semana a semana. <risa> Así verdad. Así lo, los lo despistamos. Es verdad. <risa> bueno, pero la realidad me puso ahí en este pueblo que yo no no, no soy un fanático ni ni a defensor u ultranza detrás la sierra, ni mucho menos, pero me parece el lugar más lindo del mundo. Y de, ahora estoy viviendo en el Alto de Nono. Desde ahí vengo ahora, desde ahí arranqué la moto y ahí quedó mi hijo escuchando la radio. Le dije que grabara con su celular para después poder hacer una, una, una autocrítica de mi, de mi participación. Acá estamos grabando también, por si lo querés llevar. Menos mal que estén grabando <risa> eso, es, es, es principio profesional. profesional. Solo so, puedo ser la primera esquejitud de este 2020, nada más. Bueno, che, qué lindo, qué lindo, qué lindo es queje, ¿eh? Cómo empieza a sonar en el valle. montón de gente me, me mandaron mensaje diciendo, che, qué bueno onda. O sea, estoy levantando laureles de un trabajo que vienen haciendo ustedes como dos, tres, cuatro, cinco meses. Así estamos. La pandemia de la cuarentena nos nos arrinconó. Nos arrinconó nos hizo fluir la creatividad no, bien, también, bien, ¿no? ¿no? No, bien, bien, lo, lo usamos a favor, como el equido Genial, genial. <risa> Bueno, Ale, también, no sé, a mí me gustaría que al menos vayamos un poquito acercándonos también a lo que venías haciendo en el último tiempo, ¿no? Que es algo que, que convoca, que está sonando en el aire del grito porque Poesía Ambiente, que es lo que lo estoy presentando ahora mismo, ha estado sonando y resonando los podcasts que estuviste armando durante, ¿qué es? Dos años aproximadamente, en es los un, últimos eh, dos años. Sí, es un proyecto que, que en realidad más que podcast, Podcast es una productora que entre una de sus uh -huh. cosas eh, producimos podcast. Pero lo loco de esto, recién hablábamos de mi, de mi, mis estrellas. Yo soy ascendente Géminis. Uh -huh. Y Géminis tiene una cuestión muy interesante con la comunicación. Eh, y, y sobre todo con lo, con lo, con lo distinto, ¿no? Como uh -huh. habitar lugares distintos. Y yo desde muy pibe hago muchas cosas. Eh bien por lo general medianamente y y poesía ambiente mezcle mi laburo en la radio en el radio en lo sonoro en, en la música con mi trabajo en la escuela que soy soy docente de lengua en escuelas rurales hace muchos años y, y bueno y de ahí salió más o menos ese es el magma de, con el que producí poesía Ajá. ambiente eh, eh, mi Mi, mi enfermedad poética y, y mis laburos, ¿no? Y, y un poco de eso traje hoy para compartirles unos puchitos, hay unos recortes de lo que hago como para que ustedes chusmen. Perdón, y también escuchándolo se me ocurre decir que hay una convocatoria también a otras voces no solamente vinculadas con, con tu laburo de docente, sino también una apertura hacia muchas voces poetas, ¿no? Digo, ah, ¿no? confluyen sí. en el proyecto... Eso, la primera temporada del podcast eh, yo saqué muchas voces de poetas que me mandaban sus poesías ahora la segunda temporada la empiezo a hacer en vivo en la radio tinku y va a tener otro otro concepto otro tipo de, de, de hilaridad por decirlo de alguna manera y en el en el fondo Sí, lo comunitario, la, el compartir el espacio, las voces son, Es muy raro cuando yo leo un poema en el podcast Cuando yo me meto hasta ese punto uh -huh. Entonces siempre se trató como de generar un espacio para compartir, para socializar Y más allá de que ahora te vamos a escuchar acá porque trajiste para compartirnos ¿Dónde te puede escuchar la gente que interesa? En cualquier red social, ¿no? O sea, ya sea Instagram, Facebook Spotify, YouTube, ah, okay. Evox, o sea, donde quiera que pongan poesía ambiente, que es un nombre horrible, o sea, sé lo que están qué? pensando porque se parece a, como a un desodorante ambiente, poet, ambient. Olor a caricia poet, de oso poet, polar. También. Pero fue, sí. es loco porque yo tengo una manía con los nombres, ¿no? Como que a mí me molesta esto de tener que poner un nombre y hacerme el creativo al, al, al elegir un nombre porque... Después de estudiar letras me agarró la manía de que los nombres en realidad es como son, son, son cáscaras de cosas que uno usa para, para llenar con distintas cosas en el fondo y de no darle tanta profundidad a los nombres. No que la profundidad esté dada por sí misma ¿entendés? que caiga la profundidad que, que se sostenga sola ¿no? que yo tenga que salir a buscar un nombre interesante. Hace unos minutos nomás dijiste una palabra que me pareció fantástica magma magma bueno yo siempre uso eso porque un poco siento que, que, que es un núcleo ¿no? Que, que la tierra tiene un núcleo y que, que, que está lleno de magma hay un hay un señor que se llama castoriadis también que habla mucho de los magmas y lo utiliza para explicar también lo que todas esas cosas que por ejemplo por ejemplo chile en, en octubre del año pasado historia se hubiera dicho fue un magma social donde no sabemos a dónde es iba a ir porque el mango también tiene eso, ¿no? Como igual que pues el ambiente, no se sabe hacia dónde va a ir. Es loco, ¿no? Pero pero es como una especie de sustancia origen de otras sustancias. Como ¿No? esqueje. Pues escuchaste <risa> lo que acabo de decir, es queje. Te otro grabado, te otro grabado. Lo, lo del esqueje no sé, ¿viste? Yo lo, lo pongo ahí, como que le esqueje Es una interesante vuelta de tuercas sobre la vida también, ¿no? Es como un gran mensaje es esqueje. Uh -huh. Es como decir, nunca es tarde para, para tirar raíces. Lo normal es que las raíces salgan de la, de la semilla. Pero una esqueje te da la prueba de que la vida es mucho más que, que el círculo que conocemos, digamos. Obvio. Que la narración que nosotros podemos crear. He visto las flores romper el cemento. Ah, eso es pues. Y acá eso nomás, es estoy re entrenada ploma? con vos. No, no, es que este chico más chevar, a fin eh, de año te saca un libro. Bueno, pero vieron ustedes han han andado eh, han subido a la montaña, han caminado por el valle detrás de la sierra, es muy mm -hmm. común ver ver moyes, ver ver árboles que crecen entre piedras, cosas muy fascinantes que nos regala la la vida, la naturaleza. Y también eso, ¿no? Tallos que aparecen de, de la nada, de otros árboles, porque bueno, ahí también hay un vínculo, ¿no? Con con la idea del de esqueje. De hecho, acá está pensando ha nacido esquejes por sí, las paredes sí, sí, del, del sí, estudio sí. en este tiempo que no estoy claro viendo. lo que es importante es que no es aleatorio me había olvidado que estaba Hernán con nosotras de este lado eh, no es aleatorio uh -huh. el nombre uno esqueje uno hace crecer claro no es, pero no es que Acompaña pusimos esqueje porque pusimos esqueje porque ¿les cayó el nombre? me bajó data eso, eso. Iba a decir algo dijiste que viniste en moto del alto no no está los tornillos por eh, ando mucho en moto yo también porque es mi medio de transporte y es como es un viaje andar en moto no es con el auto que te distrae porque vas sentadito escuchando música calentita no andar en moto es vos con vos o sea, vas dentro del casco y taca taca si tenés la cabeza media taca taca taca y vas y me, me olvidé lo que iba a decir me olvidé lo que iba <risa> perdón me acordé y de repente doble una curva allá yendo viniendo del norte hacia el sur por algunos pueblos de allá Y de repente doblo una curva y me aparecen así las sierra Ya veníamos con la idea, con, con el resto del colectivo de armar como un programa, con Débora charlando más en profundidad. Y de repente me bajó la data. Yo tiré un par de nombres, me los balcotearon a todos. Me gustaron, me los cacharon, entonces seguía buscando, yo seguía buscando, buscando, Y de repente me bajó data, me atravesó la palabra esqueje. A mí me encantan las plantas, me encanta la tierra, me encanta ese mundo. Y esqueje, además, es un simbolismo muy... Muy explícito eh, respecto del, del laburo que venimos haciendo como colectivo en Radio Grito también. Así que es más, tiene por todos lados referencias, eh, sí, la sí, palabra esqueje. Sí. Es queje, sí. volver a, a decir, brotar de, después de un tiempo también, ¿no? Como volver una. a brotar después de Después de la dormición, estado. aprendí un rato la palabra y, y ahí juega. ¿La dormición? Sí. Eh, dormite, dormicencia. Era. Dormicencia. Dormición, no. no yo me <ríe> ubicé la grabación, dije que era dormición. Pero está bien, me dejó pasar. Norman. Bueno, y respecto, Norman, sí. respecto al, al, al título de la columna Este del futuro en nuestras espaldas eh, Encontré una canción que, que para mí en un punto Me gustaría hoy hacer un aporte sobre ese tema Con esa canción Porque habla un poco de, de una per, de una perspectiva de futuro Hoy hoy estaba pensando en eso Digo, qué difícil es ser optimista Sin, sin estar en una nube de pedo, ¿no? Porque... Si tenés medianamente una actitud crítica, si lees, si, si te contagias de la información del mundo en esta infósfera y aún así sos optimista, hay ahí un poder muy fuerte. Yo creo que hoy leí una frase muy interesante la mañana que es, eh, un pesimista es un optimista bien informado. Esa era de las fabi ¿bringas? ¿somos pesimistas? Mario Benedetti, no hay cumpliría 100 años, es de él la frase, así Mirá, que oh, ahí tenés. Mirá, la Fabi también ahí trayéndola. Mario Benedetti, la frase es de él es un poco lo que estabas diciendo vos. Había otra muy, muy vieja también de la escuela, de una escuela alemana que se llama Escuela de Frankfurt, que son todos estos intelectuales críticos del principio del siglo pasado, que decían el optimismo... El, el pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad, que también es muy buena che, para pensar. me encanta que sean tan nerd. Oler, vamos a no, muy bien. No. Yo no estoy en esa bolsa. Yo no soy nerd. Oh, yo sí. No, no. Yo la sé a todos los libros, yo. Por Dios, qué hermoso. Yo estuve no. a punto de traer un diccionario cubano. No sé no. por qué me pinta a traducir. Yo me traje un libro de bifo, pero, pero no para hablar acá, sino porque lo estoy llevando a todos lados por la duda. ¿Qué cosa ¿El bifo italiano? Sí, sí, Berard, Berardi, se llama... Bifo Berardi, ¿no? Bifo Be, Berardi, que es un personaje, ¿viste? que por ahí se salta con cualquiera. Pero tiene un par de análisis sobre la realidad contemporánea, sobre el Facebook, sobre el Instagram, que son súper eh, interpelantes. Eso, anota lo que es una palabra nueva. <risa> interpelantes, <risa> interpelantes en la dormancia. Interpelantes. Eh, sí, sí. Me parece que como que esto del esqueje y del rizoma y de está todo conectado también con una lectura de lo que nos está pasando, ¿no? Que hay un... un Esto del pasado y del futuro y, y de... Y el, el intento de conectarlo, porque a mí me mata eso, ¿entendés? Es como la historia del pasado es como me parece tan lenta en relación al, al ritmo vertiginoso que ha tomado el fucking presente que... Sí, sí, también esto, ¿no? Como, bueno, vos hablas de, de conexión y vínculo, ¿no? Porque que no es lo mismo tampoco ahora en estos tiempos a hablar de la conectividad y donde pareciera que todo está conectado, pero que en realidad esto eh, es como una especie de fachada a lo, a lo vincular, ¿no? Como, es digo, la... a hablar en tiempos de pandemia de conectividad y Bifo vincularidad. Dice, Bifo dice que lo que lo que este... este neo-capitalismo neo semiótico, dice él, está generando es la desmaterialización de la humanidad o sea, la descorporalización puntualmente digamos como que la, re la relación con nuestro cuerpo es la que está siendo interpelada entonces nuestro deseo, nuestro deseo sexual nuestro deseo en general es lo que el sistema capitalista está usando para, para generar riqueza entonces súper interesante volver a pensar estas cosas Para saber a dónde ponemos nuestra nuestra self y uh -huh. donde a dónde ponemos nuestra nuestra libido entender que construimos con eso uh -huh. con quién nos juntamos ¿Qué producimos ¿Cómo nos juntamos porque también está estas fachadas de, de conexión social que no que nos que nos interpelan hoy y en un punto es como son súper individualistas y vos podés poner me gusta o no me gusta y ahí se acaba la historia Y, y ahí está, me parece, la reconexión de, del pasado para tener otro futuro, ¿no? Es como volver a encontrarnos, volver a, a vernos, a empezar un programa de radio. Ese tipo de locuras para mí son las que las que hoy vale la pena encarar. Qué bueno de que va a estar esto, sí. Qué de bueno que, que va sí. a estar esto. Y también quiero reivindicar eso, ¿no? Como ante este panorama estar compartiendo el aire de un estudio... Eh, Un placer, un placer y qué bien que, que podemos encontrarnos también no acá haciendo radio en medio de esta pandemia. Es un milagro, qué privilegiadas. Vamos a escuchar el tema que trajiste para compartirnos, ¿te parece? Sí, es un tema de una banda que me gusta mucho, se llama Dura Tierra. Ajá, y, lo hacemos, y, ¿Sí? sí. seguro, porque han pegado fama y el, el tema es uno de sus más conocidos temas, que se llama Sarabá. Y es un tema que para mí habla de esto, ¿no? De cómo cómo poder reconectar el pasado con el futuro, con lo que viene. Los cantores de antes y los, can ah, los cantores clave. de ahora. La clave está el ángulo, para cerrar el futuro en nuestras espaldas. Oh, me gusta. Bueno, entonces sí, si me piro pena nací, sí, vuelvo a venir el lunes que viene. Te, por, favor, por favor, no nada. vas a faltar a la segunda clase. <ríe> por eso, eso está nacida. ¿no? Te, te lo pido, por favor. <ríe> bueno... bueno. Les pida lo Vamos que está más por favor. Mucho, Pero yo me estaría echando loca, acá, que no me dos mates. El tiempo en la radio, vos viste cómo es. Vos viste Estás cómo es. lleno eres? de gente en la fila. Pues sí, sí, se escucha allá. Los gritos de acá se escuchan. Así de cualquier sí. manera, quiero antes, antes de que vayamos con el tema y ya cerrar sí. este bloque, eh, llegar un mensaje también, entre ellos... Eh, Dice Mónica, vamos las pibas arriba revelar el colectivo, gracias por estar reverdeciendo las mañanas del grito. Y dice, Ale, gracias totales por el término infósfera. Infósfera. Le ahí Ahí está, piénsenlo, resonando. porque es una bola de información creciente y asesina. Epa. Tenía mensajes, pero no se puede. No, todavía no. Esto es, no se puede. Bueno, ¿qué es usted? ¿Usted qué tiene más? ¿Algo más? Acá hay un par de mensajitos que puedo dejar, pero después o si no, leer ahora, Luciana también... No, escribe, hermoso escucharla de Flor, por muchas que el aire, y Paulito desde la pana con Pato Coni, están ahí no. haciendo el aguante, así que una gracias a las pibas. Pato pasó por acá antes de pasar entrar su horario de trabajo y nos dejó fuentecita con galletita, un, un ramo y, de lavanda, sí. un gesto de amor invaluable. Hermoso, así que muchas gracias. Bueno, vamos con la musiquita? Sí, la música. Y si quieren pueden poner uno de los otros audios primero o clavan la música, como quieran. Tenemos, queremos para presentarte. Tenemos Son, son puchitos, lo otro que traje son puchitos de 25, 30 segundos, un minuto con toda la furia. Puchitos, si te dejando pueden, de fumar. Pueden, bueno, fumemos esto y no fumemos nada más. Y pone ese puchito, y después pone el tema, no sé. Yo ya me ya estoy manejando la historia, qué mal. <risa> no, no, está bien. No, no, y nos quedamos hasta las 11 con... Quedamos, eh, es un puchito de poesía ambiente. Sí, sí, de poesía ambiente. Bueno, Meta. vamos con el puchito de poesía ambiente y el tema musical. Zara va. Zara va. Una vez estaba en las casas con el Benja y Soñé, y y la Lucy y el Kevin y la Lourdes, y estábamos muy andaba a caballo que yo era grande y yo, y ellos eran chiquitos, y que se caían los alzaba y que mi caballo se me iba y salían los otros a pillármelo y lo pillamos. Y después fuimos a la casa de Pepe y todo Ramir tenía la moto y los trajo acá.